hain bat maitasan Galtzaile direnen ilusioa Ihe aginduak hainbeste gerroatan eruria Memorrian gelditu da gorederik bizitzaren amen amores que no están amigos amigas otra vez una vez más sabéis tras esta música lo que hay lo que hay es ni más ni menos el espacio de lucha contra el alzheimer histórico decretado desde el poder esto es la memoria todo está guardado en la memoria pócima abrazo beso deseo Todo eso, y mucho más, está aquí, en la memoria. de los genocidas Lo cercano, lo lejano, lo que deseamos, lo que se nos fue, lo que vendrá, sobre todo lo que vendrá, es lo que queremos desde aquí, desde la memoria, traer desde allí, desde la memoria. Todo está guardado en la memoria, sueño... De la vida y de la historia Soda, soda, soda, desni aterra sanin klaus. Soda, soda, soda. Este, este tema, con el que empezamos el programa de hoy de la memoria, esa portentosa voz, necesaria Cesaria Ébora, una cantante caboverdiana que ya nos abandonó hace tiempo, pero que sin embargo nos ha dejado canciones maravillosas, canciones que nos hablan de, de mucha humanidad, de muchas cosas y entre ellas de la soledad, entre ellas de la nostalgia. Eh, nostalgia, nostalgia que hoy eh, la persona, el hombre, el militante que tenemos al, lado, al lado del teléfono, eh, bueno, eh, conoce muy de cerca y conoce muy de cerca además desde la propia tierra de Cesárea Ébora. Él se llama Alfonso Echegaray Achirica. Él es un vizcaíno vecino de Plencia que lleva más de 30 años en esas tierras eh, preso y nunca mejor dicho la palabra preso de la deportación, de la lejanía, algo que al día de hoy en esta Euskal Herria que se mueven estos nuevos tiempos eh, según nos dicen, sigue estando ahí como apartado, lo mismo que las cárceles lo mismo que otros elementos represivos eh, bueno, nunca están tan a la vista como quisiéramos quizás, pero si algo no está a la vista desde luego es el drama y es la continuidad de esa medida represiva que se llama deportación para hablar de ello, para hablar de todo esto estamos, como decimos, con Alfonso de Echegaray Achirica, al que agradecemos y saludamos desde aquí desde la memoria su presencia Aupa Alfon Vale, Aupa, Aupa Bueno, pues es un, es un honor y es un placer y bueno y es un deber también el, el, el tenerte aquí con nosotros en la memoria para hablar un poco de, de eso de eso que tú estás viviendo desde hace 35 años y que es tan desgraciadamente tan desconocido para muchísima gente ¿Qué es la que es la deportación alfon en qué consiste y en qué se concreta dicha fórmula Sí, bueno hay, hay muchas maneras de explicarlo ¿no? pero yo creo que ...en nuestro caso especial, en el caso de, de los deportados vascos... ...que digamos que que fueron deportados hacia principios de, de, de, lo, de 1980... ...es un poco, poco particular, porque es un caso en el que intervienen tres países... ...cosa que no es normal ¿no? En, en los casos de deportación eh, que conocemos... ...en nuestro caso intervienen tres países... Y, los tres, ...y cada país tiene una función... ...por ejemplo en el caso de, del Estado francés... ...de la República Francesa... ...su función era detener a alguna gente... ...de la comunidad de refugiados... Eh, ...refugiados que vivíamos en Iparralde... O, ...o en el Estado francés... ¿no? ...y en el caso de la parte española... ...o sea, el segundo Estado... Eh, ...su función era encontrar terceros países... ...para acoger a estos deportados... Quiere decir, eh, encontrar los países, negociar con ellos, negociar las condiciones de estancia de, de los deportados en esos países, eh, digamos, eh, en esa negociación entrarían también acuerdos de cooperación, etcétera, ¿no? Y el tercer país, que es el, el país de, de acogida, el estado de acogida, pues este, este eh, tiene la función uh, de, de carcelero, ¿no?, como... Como se podía interpretar de las palabras que decía un, un exre presidente de cabo Verde... cuando se dirigió aquí a, a las autoridades santo meses y, le, y les decía más o menos si no recuerdo mal eh, decía que esa situación eh, no es razonable no es defendible y que imponer la condición de un desterrado poco, digamos por un, por un, en un plazo por un plazo indeterminado pues, en un territorio de otro estado, Eh, ...es una cosa... ...digamos, eh, una aberración... Eh, y, ...y en realidad es eso... ...digamos que la deportación de nuestro caso... Eh, ...es un poco particular... ...por esta por este matiz... ...de que son tres estados que participan... ...y tres estados que negocian... ...el, el asunto... ...y digamos, y, y más o menos... ...cada uno de ellos... ...a medida que, que, que, que hace lo que tiene... ...que hacer o su función... ...pues se va limpiando las manos... ...y va dejando... ...digamos, el deportado en, en las manos del otro... ...y eh, al final estamos, digamos, los deportados... ...estamos en las manos del tercer país... ...o sea, el tercer país que es, digamos, el país carcelero... ...que depende un poco de, de, de las presiones, digamos, del Estado español... ...y depende porque, claro, es un, ese tercer país normalmente es un país... ...económicamente eh, eh, débil, con, con pocos recursos... ...y digamos sometido a, a las geopolíticas internacionales... ...y a los deseos de países más fuertes, ¿no? Entonces en la particularidad, y si quieres eh, para concluir... ...qué es la deportación en nuestro caso... ...pues yo diría que es una medida represiva... ...una medida represiva con un castigo... ...pero que que no tiene, no tiene fin, es decir... ...es como yo, hay una cosa que me dijo una vez mi compañera... ...y creo que es lo que más, desde el punto de vista digamos... Eh, filosófico define la, la historia, es que los deportados estamos como en una maratón donde no hay kilometraje, es decir, no se sabe si son 42 kilómetros, si son 10, si son 100, si son 1000, es decir, estamos corriendo una maratón y estamos sobreviviendo. Esto es, digamos, el resumen de la de, de la deportación teniendo en cuenta ese, ese matiz de que intervienen tres estados en la operación. no. Contra la resistencia vasca, bueno, eh, diferentes medidas se han eh, venido implementando durante estas décadas, en el Estado francés también, y en el Estado francés, bueno, pues también se aplicó, por ejemplo, lo que es el confinamiento, todavía no suena de las últimos, los últimos años del franquismo, los confinados en Yehu, en otras partes del Estado francés, eh, ¿es lo mismo confinamiento y deportación? Eh, yo creo que hay, hay algo en común, es decir, que al deportado como al confinado se le coloca en un sitio... ...y se le somete a un, a un reglamento, ¿no? Pero en el caso del confinado... Eh, ...yo ahora ahora iría a buscar la teoría un poco de... ...de, de Biurum, de Biurumon Real... ...que escribió un libro sobre cárcel y, y, y, digamos... ...y tortura y esas cosas. En el caso del confinado, se supone que... ...aunque esté confinado en un sitio... ...y esté bajo unas normas, digamos, de residencia... ...de ese sitio y tal... Eh, ...él no sale de lo que Biurum llama el nicho legal... Es decir que ahí está y ahí tiene un reglamento y ahí se supone que cumpliendo ese reglamento y que y, y, bueno algún día va a acabar no hay una hay otras hay unos recursos hay otras historias en el caso de, del deportado eh, eh, y uno lo dice bien lo, lo meten en, en un nicho fuera de, del nicho del nicho legal quiere decir que se queda en la lalegalidad eh, se queda en un terreno digamos de, de desconocimiento y en un terreno donde donde no cuenta nada, es decir, se, se, puede, se puede hacer todo con él porque es una mercaduría y, y, y digamos ha sido tratado como una mercaduría política, claro. Y, y hay, una, hay esta pequeña diferencia entre lo que es la confinación y lo que es la deportación, pero en el fondo hay una cosa en común, que es que ponen a militantes o a, o a, o a miembros de la comunidad de refugiados, ponen en un sitio bajo un control y esto, esto, esto, esto es en común. ...digamos después lo otro, lo de las legalidades... ...y estar fuera del nicho legal y esas cosas todas... ...eso hace la diferencia entre confinamiento y deportación... ...porque en la deportación digamos que hay un destierro... ...y ese destierro es a un territorio muy lejano... ...o más lejano que el confinamiento... ...el confinamiento es digamos en la periferia... ...de, de, de, de, de donde estaban los refugiados... ...un poco más, una ciudad más lejos o así... ...pero el destierro es a muchos miles de kilómetros... ...es muy diferente... Cómo y cómo y cuándo eh, comienza tu proceso de deportación, que además no es un proceso eh, unipersonal, hay un montón de compañeros afectados eh, por esa medida represiva. Sí, sí, bueno, comienza a los años 80, hacia el 84 por ahí, no sé. El mío fue concretamente en el 85, ¿no? Pero había otro, ya había habido otros compañeros deportados. Y comienza ahí, digamos, el proceso de eh, Como, ...como en todos eh, en lo que ocurrió con todos los compañeros... ...hay una detención... ...digamos en Iparralde o en el Estado francés... ...hay una espera... ...hasta que... Eh, ...tienen el país... ...para enviar el, el refugiado... ...deportado... Y, ...y ahora... ...hay selección o no hay selección... ...a qué país mandamos uno... ...a qué manda, país mandamos otro... ...esas cosas todas... ...esto no se puede digamos eh, analizar así... ...tan rápidamente ¿no? pero comienza en los años 80 y acaba hacia los eh, finales de los 90. ¿no? Eh, esa, ese proceso de deportación se da además en un momento político muy concreto. Hay gobiernos eh, socialistas, de partidos socialistas, tanto en España como en Francia y paralelamente además el Estado español con la connivencia del francés evidentemente pone en marcha también lo que fue la estrategia de terrorismo de Estado, el, el GAL sí sí sí sí es verdad digamos que es un momento bien bien concreto eh, del proceso de digamos de resistencia vasca de del proceso de, de, de, de del intento de digamos de del, del reino de España de llevar la guerra a otras a otros niveles es decir hubo hubo digamos una una una nueva situación de represión de, de digamos de guerra De guerra, de guerra española contra la comunidad de refugiados. Digamos que yo pienso eh, que fue un momento en el que el Estado español, el Reino de España, eh, copió un poco a, a las políticas o estrategias eh, eh, del, de, del Estado de Israel y comenzó a atacar, digamos, eh, sin, sin, ninguna, sin, ninguna, sin ningún tapujo y sin ninguna reserva, a, comenzó a atacar eh, la comunidad de refugiados y a matarlos, eh, matar refugiados, matar ciudadanos eh, vascos de Iparralde, matar ciudadanos franceses, de una manera un poco que parece, como decir, eh, aquellas otras actividades para policiales, pero yo creo que no, ya digamos, dejando, dejando entender que al propio Estado, que es el propio Estado que está atrás de todo eso, de manera que también eh, Francia pues eh, cambia de actitud y se ponen de acuerdo en llevar esa esa guerra eh, esa guerra en, en el estado francés en la en, la, en el par de contar la comunidad de refugiados es un momento bien concreto porque al mismo tiempo pues se ve que eh, para ellos que es como si dijéramos es el principio de una etapa en la que piensan que van a conseguir algo ¿no? y de hecho consiguieron con lo que ellos llamaban el santuario francés eso lo consiguieron y consiguieron, digamos, también eh, eh, a nivel internacional eh, hacer una propaganda del tipo estamos combatiendo el terrorismo y estamos de acuerdo en combatirlo o sea, Francia y España se pusieron en esta en esta en esta tesis y esto además después de encontrar paí otros países con la deportación que co colaboraban con ellos pues de alguna manera también estaban exportando esta esta tesis de la lucha contra ...contra, digamos, la comunidad de refugiados... ...y la lucha contra la resistencia básica, ¿no? hablabas antes eh, de bueno de, de eso de, de estar o no estar dentro de, del nicho de la legalidad en concreto todo esto que diseñan y que, y que desde luego no es algo eh, algo gratuito que confluyan todos esos elementos de, de colaboración internacional de terrorismo de estado pero bueno hay una hay una legislación internacional que en principio debería contemplar eh, todo esto debería contemplar la legalidad de esa medida y que evidentemente entendemos que planteará plantearía entonces y plantear ahora muchísimas dudas jurídicas no Eh, yo, yo también creo, ¿no? Pero es que es, ahí está la cuestión, es que, por ejemplo, yo no te he dicho... Yo tengo otra idea de la, de la deportación, de, de, de, esta, de nuestra deportación, digamos, de eh, y es que es, es, es como si estuviéramos presos sin estarlos, o sea, sin serlo ¿sabes? Está, somos presos, pero no somos, y como si estuviéramos en una cárcel que no existe. Entonces, llevar esto a un, al terreno de las leyes y, y digamos, eh, de los recursos y tal... Pues no, no no tienes materia, es que ellos se limpian las manos. yo recuerdo que cuando cuando en una vez instant eh, frente a las autoridades francesas eh, mi situación y que había por ejemplo que había sido secuestrado y torturado en ecuador, eh, eh, es lo que respondieron ah pero no existe no existe prueba de eso, el señor nunca presentó una queja en ningún sitio, el señor nunca hizo sabes entonces los deportados es como si estuviéramos en un espacio que se desconoce que no, no, no, no, no, no tiene como, como, como, como, no tiene expresión, claro, la tiene, como tú dices, es verdad que, digamos, aquí hay unas irregularidades y unas, yo no voy a llamar injusticias, pero por lo menos irregularidades y unas cosas que, digamos, que se pueden considerar eh, abusos y etcétera, que pueden ser, pueden ser denunciables y debían ser denunciables... ...pero nosotros, digamos que la, nuestra reacción cara a todo eso... ...fue un poco un poco dejarlo andar, ¿sabes? Solo, solo al cabo de cuatro o cinco años eh, comenzamos a analizar un poco las cosas... ...y de ahí surgió aquella idea de romper la deportación... ...y surgió aquel movimiento de deportados que... ...no sé si fue en el año 1996 o por ahí regresó a Europa... ...y se presentó en Bruselas como hemos roto la deportación... Y dio a, dio a entender o, o acaso muchos creyeron pues bueno que ya estaba acabada la deportación, sin embargo los deportados o muchos deportados continuábamos siendo deportados y estando eh, desterrados no es decir que los recursos legales y todo esto está muy bien, pero hay que analizarlo antes también eh, de una forma profunda y claro y después hay que hay que ir palante y hay que luchar y, y, y eh, digamos el objetivo puede ser ese uno de los objetivos entrar. Otra vez en el nicho legal, o, o por lo menos actuar como si estuviéramos en el nicho legal legal y hacer las reivindicaciones y las presiones de, de esa manera, ¿no? Pero eh, digo, eso es un desafío, yo creo, todavía. Eso no no hemos sabido abordar y es un desafío, sigue siendo un desafío, sí. Eh, bueno nosotros aquí en el programa alfon eh, solemos hacer eh, una cosa y es exponer eh, determinados temas musicales que tienen que ver con la entrevista con el, con el, la, el elemento central del programa y en este caso siempre pedimos a nuestro, a nuestro entrevistado que bueno que nos proponga una canción tú nos has propuesto precisamente una de, del grupo el cegor eh, se titula 1973 urtean y eh, bueno por qué esta elección? Ah, es, es, es que ahí está si sí, sí, yo ah, para mí yo, yo eh, es un comentario que ya he hecho otras veces y tal yo me quedé en esa canción sabes por qué y por eso y por eso os la he recomendado porque yo me quedé en esa canción porque para mí fue digamos eh, eh, como si eh, hubiera mirado por la ventana y hubiera visto esa canción y yo me alejé de ahí sabes ya me desterraron y Entonces, eh, esa canción representa mucho porque los que la crearon pues la hicieron para unos militantes de Iparralde que murieron eh, cuando estaban preparando una, una acción y tal, explotó una bomba, pero luego esa canción, esa música fue una especie de himno para todos los refugiados cuando eran asesinados eh, en Iparralde, ¿no? Entonces era siempre, era, digamos, un poco un himno como como puede ser el Skogudariak, pero eh, digamos, hecho particular o digamos, usado particularmente en ceremonias de, de, de, de los compañeros que caían ¿no? ah, eh, Alfón, vamos a escucharla contigo y bueno, luego seguimos con lo que queda de entrevista, ¿te parece? Vale, vale, está bien. Está bien. Allá vamos. Ok, ya. el go al betik elkai zolniak gutxatu du iparra haiseran tia rumoi chimista beurine ta esto esto era el tema del delchégor que nos eh, marca la segunda parte de la entrevista y la segunda parte de la entrevista quizás vamos a ir a, a preguntas igual un poco más eh, bueno más filosóficas por decir ¿no? eh, ¿Qué es la deportación alfa una parte de lejanía que implica en la, en la personalidad eh, militante de un militante valga la redundancia eh, eh, eh, ¿Cómo decir es, es una prueba más no es una experiencia más es, está claro y sobre todo es eh, eh, sobrevivir en ese en ese maratón que te decía sin kilometraje, pero al mismo tiempo es aprender muchas cosas eh, conocer muchas culturas eh, eh, saber qué eh, todo depende de la capacidad que tengamos o no de, de, de digamos de, de, de resistir y de, y de ser pacientes y de y, y de pensar que Eh, pronto eh, la lucha continúa y todos eh, todos y cada uno en su sitio pues contribuimos eh, con, con algo ¿no? y en la deportación también pues seguimos contribuyendo con, con algo eh, esto es, es un poco lo que alimenta la vida de un deportado y y, y siempre el deseo ese deseo de volver no volver a casa, no no como muchas veces se dice, porque ah porque volver para contribuir en la lucha y en Euskal Herria, no en la lucha podemos contribuir estando en cualquier sitio del mundo estando deportados o estando en cualquier sitio del mundo digamos, está ese, lo que alimenta es todo eso y el deseo de volver pero volver porque tenemos la necesidad de encontrarnos con, con, con, con nuestras familias tenemos la necesidad de encontrarnos con nuestros amigos tenemos la necesidad de De, ...de volver al sitio donde nos, donde nos arrancaron, ¿no?... Eh, ...y la deportación es un poco vivir eh, todo eso de una manera un poco... ...cómo decir, como si estuviésemos en dos mundos... ...el mundo de la deportación y el mundo que hemos dejado allí... ...que es un poco un mundo de recuerdos, de relaciones que continuamos... ...manteniendo con la gente, con las familias, con los amigos a eh, bueno, todo eso no esos dos mundos son dos mundos en, en los que el deportado trata de sobrevivir eh, siempre consciente de que está caminando por una por una cuerda muy muy muy débil y que se puede caer claro sí sí tiene que ser realmente difícil eh, poder convivir dentro de una misma persona por decir así dos mundos es decir eh, ese pequeño no sé se me imagina a mí un pequeño proceso una especie de proceso dialéctico de, de desintegración eh, en medida en cierta medida de la, de la personalidad de alguien que es el destierro y luego la integración que es la, la acogida en el, en el territorio a donde va y que también empieza a aportarle eh, bueno incluso a la fuerza elementos vitales para sobrevivir allí sí sí sí, sí. Eh, digamos que es muy duro y, y y muchas veces bueno, yo no sé eh, yo yo en mí, yo no estoy hablando de los demás compañeros, no yo veo lo que yo siento y, y yo sé que es muy duro, sí, porque no no no es fácil aguantar si uno no está si uno no se disciplina y si uno no no no tiene las cosas claras y si uno no trabaja un poco eh, si no lee, si no se preocupa de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en escalerría. Y todo esto, ¿no? Sí. Es, muy, es muy difícil, sí. Eh, yo creo que es que es bastante difícil. Luego hay otra cosa que acostumbramos a decir y tal, que es ah, la adaptación o la integración, no mejor dicho, la integración en el país de deportación. Yo imagínate que llevo 30 años en Santo Meo y Príncipe, y a pesar de que soy súper conocido, etcétera, etcétera, etcétera, ...yo considero que no me he integrado... ...yo me he adaptado, eso es verdad... ...me he adaptado más que integrado... ...y tampoco tengo deseo alguno de integrarme... tengo solo me basta con la adaptación... ...es decir, porque yo he integrado... ...estoy integrado en, en, en mis pensamientos... ...en, mis, en mi conciencia... En, en, mi, en, ...en mi elección de forma de vida... ...en, mi, en mis compromisos... ...ahí estoy integrado... ...lo otro es una adaptación... ...a la sociedad en la que estoy... ...a la gente con la que vivo... ...al trabajo donde... ...donde trato de ganar la vida... ...esas cosas todas, ¿no?... ...o sea que es muy ...es muy difícil, sí... ...es muy difícil... Y, y, ...y además... ...por ejemplo en mi caso... ...que estoy solo... ...pues es terriblemente más más difícil, sí... ...que muchas veces estoy solo en situaciones difíciles y tal, todo es, es muy complicado, sí, sí. Hablabas antes y ya volviendo quizás un poco al, al elemento más más más político por decir así de la deportación, hablabas de, de esta medida como como una mezcla de elementos de otros de otros niveles de castigo, ¿no? De, de la prisión, de la dispersión también, evidentemente, y luego en cierta medida por lo que tú planteabas de esa especie de limbo legal del de no ser siendo eh, también tiene elementos de, de bueno, de la desaparición, ¿no? Pero con encima con la perversidad de no saber eh, la duración, el término de la condena. Sí, se sí, ahí ese trazo porque digamos que, que en estos momentos, por ejemplo, en que el proceso en Euskarría pasa por un por un por un, uh, por un, nuevo, un nuevo modelo de, de lucha y por nuevas cosas y nuevas fórmulas de digamos para resolver problemas y etcétera, etcétera, etcétera, pues en el caso nuestro de deportados no podríamos no podríamos entrar entrar en ninguna nadie nos puede decir no, hacéis recursos a lo legal y, y pronto y tal y ya por ahí por ese camino, por esa vía, por esa ventana podéis avanzar y tal. Pero cómo vamos a hacer recursos a lo legal si no hay legalidad, estamos fuera de la legalidad. Si no hay, digamos que yo por ejemplo llevo 30 años deportado, pues es como si no fuera un segundo, pero pues no es a pesar de que sea una medida represiva y de castigo pues no es un segundo de de na contabilidad, digamos, de una legalidad, no sirve para nada, es decir, estamos en esa no no eh, no sé si entiendes la, lo absurdo y casquearlo de la de la situación, es decir, no No, lo, lo absurdo, lo kafkiano y, y lo terrible porque claro, eh, los deportados y la deportación de alguna manera se presenta como una herencia que va pasando de gobierno en gobierno, de situación en situación sea esta mejor o peor, en una especie de, de, de congelamiento perpetuo y que además es como si no hubieses cumplido eh, bueno, ni un gramo de condena nada, nada, no sirve de nada es decir, esto, ¿no? no sirve de nada, pero por otro lado eh, digamos como te decía, estamos en, en una cárcel eh la quieras llamar o si quieres como que no existe pero estamos y no solo eso también tú, tú has, has empezado a apuntar o has dado un toque en, en algo importante es decir nuestras familias están obligadas a seguir este este asunto de la deportación y yo no te digo no te digo lo que cuesta todo esto para las familias en plan en plan psicológico en plan en plan material o económico en, en, en muchos planos de la vida sabes es una es una cosa horrible que, que no que no Que no se conoce o se desconoce se conoce un poco y tal o se conoce la parte positiva pero no se conoce la parte más dura y digamos eh, poco presentable de la historia y yo, yo te puedo contar por ejemplo que a mi compañera en sus múltiples viajes que ha hecho a la deportación un día se encontró en el aeropuerto de, de lisboa que el billete que había comprado por, por digamos el billete electrónico pues no no servía y que la en la, en la, en la taquilla de de la compañía de aviación, le decía, no, señora, se no sirve, y usted solo puede hacer es comprar otro, y después reclama el otro, y tal. Y ella no tenía, digamos, ningún duro en el bolsillo, ningún duro, no, ningún euro, para para pagarse otro billete allí. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Me llamó y, y me, me contó la historia, yo a mí solo se me ocurrió decirle, mira, vete a la cola, a la cola que de, de los pasajeros que vienen para tome a ver si encuentras algún conocido que tiene ese gesto, ...de pagarte el billete... ...porque si no... ...esto va a ser una catástrofe... ...hay que esperar una semana más... ...hay que hacer un montón de cosas... ...y ella tuvo que ir a la cola... ...a la cola de, de los pasajeros... ...para Santomé... ...a ver si alguien desde hacía ese favor... ...de pagarle el billete... Eh, ...te digo que encontró... ...grandes personajes en la cola... ...y bueno, algunos echaron un poco para atrás... ...dijo que es esta señora... que le pasa? ¿está, está loca? Ok, imagínate... ...a mi compañera con toda su energía... Pues tratando de, de explicar este asunto que es un poco incomprensible y los otros diciendo pues que es esta historia está bueno al final encontró encontró encontró un señor un, un señor eh, digamos conocido aquí en el país que dijo no no ahora ahora mismo y entonces la compañera taquilla le compró el billete bueno y cogió el avión y, y al día siguiente estaba en santo tomé esto es una pequeña anécdota de las muchas cosas que le ha pasado o sea, tú te imaginas las familias como cómo tienen que vivir y cómo ¿Cómo han pasado, cómo pasan todos estos años, no? Pues sí, eh, evidentemente, Alfón, eh, el precio de todo eso, bueno, se nos escapa precisamente por la dimensión del mismo, tanto a nivel personal para para ti, para vosotros, como como para las familias, que son los que llevan eh, esa mochila muchas veces con la sobrecarga de que de alguna forma es una es una decisión que, bueno, que en vuestro caso tomasteis como militantes, pero que también, eh, bueno, pues al final eh, les afecta a ellos y a ellas. Por ir terminando ya un poco en la entrevista, porque también en, en la memoria se nos acaba el tiempo, eh... Bueno, eh, 30 años después, eh, ¿qué balance vital y político, personal? Eh, si quieres, aunque también pueden tener elementos de colectivo, eh, ¿puedes apuntar tú sobre la deportación? No sé, yo no no no ya te digo, yo todo lo que te he contado hasta ahora es un poco ya el balance, ¿no? digamos, no, es el resumen de, de, de mi idea, mi pensamiento, mi vida, o mi experiencia de deportación. Yo, digamos que desde el punto de vista organizativo, pues hemos fracasado un poco, sí, hemos fracasado un poco porque no le hemos dado el valor que teníamos que haber dado yo muchas veces he luchado, por ejemplo he luchado o, o eh, me he manifestado diciendo, no, tenemos que encontrar un país que definitivamente nos acepte como refugiados es decir, un país que considere que hay un conflicto eh, eh, digamos eh, vasco, español, francés o como le quieran llamar que fue una medida, como decía el expresidente de Cabo Verde, una medida indefensable, indefendible, esta historia de pegar a un tipo y meter en un país y, y hacer este país una cárcel por cuenta ajena y tal. Entonces, definitivamente que luchemos o que tratemos por las vías diplomáticas y otras de, con, de encontrar un país que diga, no, bueno, yo voy a colaborar, voy a mediar en, en esta situación y acepto. A todos los deportados que quieran venir que quieran venir porque eso tiene que ser voluntario a este país digamos para, para eh, iniciar el camino de entrada en el nicho legal que yo te hablaba en ese nicho legal, legal que hablaba Biurro, ¿no? Y biurro monreal ¿no? Y, y eso sería, digamos, podría ser un objetivo yo he luchado mucho por eso y nunca no he conseguido, digamos, sensibilidades en ese sentido bueno, la gente dice, ah, es muy difícil, no hay países para eso y tal Pero te digo, si hubiera un país que lo hiciera, ya ya supondría que estamos haciendo un camino para resolver el conflicto general, ¿no? <ríe> o sea, si vamos resolviendo pequeños pequeños detalles del conflicto, pues el conflicto general se va se va se va también resolviendo poco a poco. Pero en general, bueno, yo no yo pff, no sé, te decirte yo me considero oh, no sé, si decir un gudari, un gudari <ríe> Eh, que fue desterrado y bueno, ahí sigo y sigo convencido de que eh, tenemos que luchar para, para, para, para que un día lleguemos a tener un, una situación diferente un cambio de verdad la la posibilidad de, de decidir sobre nuestro futuro en Euskal Herria y esas cosas ¿no? Pues con eso, con eso nos quedamos, Alfón. Con eso nos quedamos y, bueno, si quieres, eh, te damos también la oportunidad de dirigir unas pequeñas palabras de saludo, de despedida, para todas aquellas personas que, que habitualmente siguen este programa de la memoria y que hoy, afortunadamente, te han seguido también a ti. Sí, pues eh, yo no sé no sé realmente eh, qué decirles, ¿no? Porque estoy tan lejos y, y, y digamos, es... Eh, eh, Esta lejanía pues me dificulta un poco, un poco la, la comunicación no pero yo decía yo, yo diría a todo el mundo a los a los que escuchan el programa y, y a otros que más tarde podrán uh, oír comentarios del mismo o lo que sea yo diría a todo el mundo que bueno que tenemos que continuar y que no hay otra otra alternativa y cada uno que haga lo que pueda en su sitio y y sobre todo que, que, que, que tratemos de de desbloquear los sitios donde hay barreras y, y avanzar un poco hacia hacia la libertad, que, que si, si no hay esta conciencia de la libertad, pues estamos siempre un poco encogidos, un poco reprimidos, un poco autocensurados, hay que ir hacia la libertad y más nada, es lo principal. Pues con eso, Alfón, con eso nos quedamos y nos vamos a quedar también eh, con un abrazo que desde aquí te enviamos, eh, bueno, en, desde el corazón por haber, por habernos eh, ofertado esta esta parte de tu tiempo y, y habernos contado estos eh, sentimientos, estas sensaciones y estas reflexiones y vamos a subrayarlo, como decimos siempre musicalmente, con un tema de los chilenos Sinti Limani, un grupo que también eh, conoció la deportación, también conoció el destierro y el exilio y escribió un tema precioso que se titula precisamente Vuelvo, no Nos habla de los sentimientos que embargan a porque les embargaron a ellos, pero que intentamos eh, entender que son bastante más generales al exiliado, al deportado, al refugiado que vuelve a su país eh, y bueno, lo que dejó y lo que encuentra. Sin más, eh, Alfón, un abrazo y para todos los que nos oís vuelvo de Inti Limani. Vale, vale, pues un abrazo. Adiós. Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. llozar demoler mi penal viento abro el ojo y su mirar y contengo el descontento vuelvo hermoso Mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Al fin, sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido, Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve, Un estímulo que mueve, la vocación de su guerra, pues la raza que destierra, y la raza que recibe, le di Tierno. Vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras Con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo Mi pesagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso Vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura al fin de la en la memoria arma de la vida y de la historia bueno y después de después de haber tenido esta entrevista con alfon echegara deportado en estos momentos en sautomé desde hace treta y tantos años hay que hacer que eh, queremos hacer desde aquí desde la memoria ref eh, referencia también a otro a otro deportado fallecido recientemente en En Venezuela, él era Ángel Aldana, nacido en Gorosica en 1940, a finales de los años 70, militante de, de la organización armada vasca Euskadi Tascatasuna, eh, tuvo que huir al país, eh, bueno, a la parte de, de Euskal Herria, bajo dominio francés. Y siendo detenido en febrero del 81 en Siburu y en octubre de ese mismo año confinado en la, en la isla de Yehu, en aquella famosa isla de aquellos años, junto con otros refugiados vascos. En el año 1984 sería nuevamente detenido y confinado al norte de Bayona y después, tras romper el confinamiento de forma voluntaria y como protesta, sería detenido en agosto del 85. Tres meses más tarde sería deportado a Ecuador, y allí estaría hasta marzo del, del 1988. Eh, aquí, en Ecuador, viviría uno de los momentos más duros, porque era detenido también con, Alfons, con Alfonso Echegaray, que hemos entrevistado antes, detenido por miembros de las Fuerzas Especiales eh, de Ecuador, eh, secuestrados y dejados en manos de la policía española, quienes les torturarían salvajemente por espacio de más de un día para saber dónde estaba secuestrado el empresario Pedro Guzmán, entonces en manos de la organización eh, Armada Vasca en el año 88, en marzo, sería enviado a la República Dominicana, un año más tarde a Panamá y después cuando los Estados Unidos invadieron aquel país pues eh, sería destinado A, bueno, a Venezuela, que es donde permanecería hasta, hasta el pasado mes de abril, en el que moriría, eh, bueno, víctima de, víctima de un cáncer, de una grave enfermedad. Ángel Aldana, un deportado, un refugiado, un militante vasco, eh, era un hombre, eh, bueno, criminalizado en el Estado español, evidentemente, pero querido allí donde, donde estaba, en Venezuela. Esto decía de él, esto decía de Ángel Aldana, de un deportado vasco, Diosdado Cabello, canciller venezolano. Voy a leer esta nota. El domingo 3 de abril de 2016, nuestro camarada de libertades, nuestro amigo de luchas, Ángel Aldana, partió a otro plano, dejando su ejemplo de firmeza y constancia en la lucha independentista, revolucionaria y antiimperialista de la causa vasca. Ángel Aldana murió el 3 de abril. Nacido en 1949 en el pueblo de Gorosica. Pequeña población vizcaína perteneciente al municipio de Muxica, en Euskal Herrey. El camarada vasco Ángel Aldana llegó a Venezuela en 1990, después de padecer los rigores coloniales, tanto de los gobiernos españoles como franceses, en su propia patria. Cárcel, exilio, deportación, tortura, secuestro. Debido a su activismo, activismo independentista y enfrentar la dictadura franquista, Aldana huyó en la década de los 70. Es en febrero del año 90 cuando es trasladado a Venezuela, en la cuna del libertador Simón Bolívar, Ángel Aldana fue un revolucionario cabal comprometido con las causas de los pueblos en lucha por la libertad, la justicia social, la independencia y todos los valores humanos que tanto hay que defender. Murió aquí toda una vida dedicada a la lucha. Levantó su voz cuando tenía que levantarla y no solo levantó su voz, sino que tomó acciones por la independencia del País Vasco. Allá en, en España los persiguen. Allá en España los acusan de cualquier cosa. Algunos han estado presos por años, por menos de lo que hizo aquí el monstruo de Remo Verde. Pero por años, años y años. Por menos de lo que hizo aquí el monstruo de Pero por mucho menos de lo que hizo el monstruo de Ramo Verde. Y no vamos a comprar el monstruo de Ramo Verde con los hermanos vascos, no, no. El monstruo Ramo Verde, la única lucha que tiene por su miseria, la ambición. Estos no, estos lucharon por la independencia de lo que ellos dicen que es su patria. Bueno, honor y gloria a Ángel Aldana eran las palabras de de Diosdado de Diosdado Cabello, canciller venezolano, dedicadas a Ángel Aldana en reconocimiento y en memoria tras su fallecimiento. No es el último, no es el único corte que vamos a poner en eh, relacionado con la con la deportación y ahora eh, precisamente para hablar también de de De ¿Cuál es esa memoria de la deportación aquí, en Euskal Herria? Al día de hoy, eh, bueno tenemos al otro lado de la línea telefónica a una, a una chica participante de la plataforma eh, Alfon Echera, una plataforma que se ha montado en el pueblo vizcaíno de Plencia eh, para exigir eh, la libertad, para exigir el fin de la deportación de ese alejamiento de Alfonso Echegaray. Ella se llama Suberoa. A ella la tenemos al otro lado del teléfono y con ella vamos a establecer eh, precisamente unos minutos de conversación sobre este tema. Eh, bueno, eh, Suberoa. Eh, nos, nosotros eh, desde aquí desde la memoria entendemos que la memoria es eh, algo compartido es la memoria del que está allí deportado en este caso de Alfong y es también vuestra memoria, la memoria de los vecinos de Plencia que treinta y tantos años después eh, recordáis eh, aquel vecino que está en la lejanía eh, bueno, de una manera eh, absolutamente peregrina y entendemos que injusta y, eh, y pretendéis acercar esa realidad al, al pueblo y el pueblo a esa realidad lejana que es la, la vida y la persona de alfon no es así eso es rachel de pues sí eh, en nuestro caso pues eso hace ya 30 años 31 que le ha dejaron a nuestro vecino y, y pues yo personalmente no lo puedo conocer en persona pero siempre le hemos recordado y año tras año hemos hecho se han hecho cosas en el pueblo recordándole pero es verdad que al final pasan los pasan los años y La gente al final lleva su vida y cuesta, cuesta mantener todo eso vivo. ¿Qué iniciativas habéis llevado a cabo para, para acercar la realidad de Plencia a Alfón y sobre todo la realidad de Alfón a Plencia? Bueno, pues más que nada ahora estamos basándonos en informar un poco al pueblo porque como decimos, eh, pues la gente se va, se va olvidando de las cosas y más que nada un poco de informarle la situación en la que está él Eh hemos hecho una exposición de fotos, cada vez, eh, los vecinos han sacado fotos a los rincones del pueblo para trasladárselos a él, acercarle a él el pueblo como está ahora, los rincones que a cada uno le sugiere en cualquier cosa especial. Y dentro de poco pues vamos a dar unas charlas informativas también. Y ahí vamos, poco a poco haciendo cosas diferentes para mantener siempre para mantenerla en el pueblo, a él Bueno, es de alguna manera mantener viva la memoria de un vecino... ...que por circunstancias, eh, bueno, de la lucha política... ...de la, de la lucha eh, que lleva que ha llevado a cabo durante años... ...pues se ha visto destinado a ese, a ese, a ese país lejano... ...a miles de kilómetros eh, de Euskal Herria... ...a muchas horas de vuelo de plencia... ...pero que en cambio sigue siendo una memoria, una memoria viva en vuestro pueblo... ...esa es vuestra tarea hoy en día. Eso es, eso es, nosotros nos vamos a encargar de mantener su memoria... ...de mantenerla aquí con nosotros y intentar pues, ayudar en esta situación tan difícil que es la deportación que pues creemos que son los grandes olvidados también de toda esta lucha y de mantenerle siempre aquí y seguir luchando para, para el regreso de él y de todos los deportados a buscar Herría bueno pues en esa en ese deseo en esa tarea eh, desde aquí desde el programa de la memoria no podemos sino sentirnos eh, uno con vosotros Y bueno vamos a vamos a subrayar como siempre lo hacemos musicalmente tanto vuestro deseo como la, la añoranza y el deseo de Alfón de volver pronto a su a su patria ya su ya a su pueblo y a estar entre vosotros y vosotras y también nuestro deseo para que lo mismo que Alfón esas eh, decenas eh, centenares quizás de personas extrañadas de su de su tierra por haber llevado una, una lucha frontal contra la imposición del estado español pues siguen sufriendo hoy en día eh, vamos a vamos a hacerlo y vamos a terminar también el programa de hoy de la mano de esta canción es la canción que poníamos al principio de la entrevista con Alfonso alfonsochegararay eh, que nos hablaba desde saltomé esa canción de cesá ébora titulada sodade y que ahora vamos a ponerla completa en eh, en castellano, en una traducción eh, a castellano, que interpretan la mexicana Lila Downs y la andaluza Niña Pastori. Con ello despedimos con un fuerte abrazo a esas personas miles de kilómetros de, de su país, de su patria, de su gente y bueno, desde aquí el deseo de que pronto, más pronto que tarde, como se suele decir, estén también entre nosotros y nosotras. Eso es, un beso para todos. <risa> Allá vamos, ese camino largo ese camino pasa auto Quien mostrará el camino largo, quien mostrará el camino largo, ese camino pasa auto me. no bueno, y aprovechando aprovechando aprovechando esta esta canción despedimos también hoy desde aquí desde La Memoria a todas y todos nuestros oyentes no es una despedida es una es una cita es una quedada para la próxima semana ya sabéis aquí en La Memoria todas las semanas una cita con eso que es la lucha contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder agur